Y un hombre creyente de la familia del faraón que ocultaba su fe dijo ¿Mataréis a un hombre por decir que su señor es Allah cuando os ha traído pruebas evidentes de vuestro señor? Si miente, sufrirá las consecuencias de sus propias mentiras mas si dice la verdad se abatirá sobre vosotros una parte de las calamidades con las que os amenaza como castigo. Ciertamente, Allah... No guía a los transgresores embusteros.